Buenas noches, esto es Boxeo Planeta y comenzamos de esta manera. Gran victoria de Sergio Maravilla Martínez. no fue menos y también ganó Sebastián Iron Luján se impuso y lo va a comentar de manera clara Damián Casino y nos referimos a Ulises López Quienes lo vieron me dijeron que anduvo muy bien. Y se trata de... Jonathan Barros. Finalmente, la camionera Alegre también hizo lo suyo. Y lo vamos a comentar en... Boxeo Planeta. Muy bien, esto es Boxeo Planeta en Radio Gran Rosario, el 88.9, en los controles, como siempre, en el aire. Aníbal, nuestro amigo, su amigo, quien nos pone en el aire para todo el planeta. Y le decimos a todos nuestros amigos que nos siguen habitualmente, que nos apoyan habitualmente, muy buenas noches, fundamentalmente, agradeciendo el apoyo comercial. De Broyo Representaciones, Vigía en Rosario, FAS, Reconstrucción de Neumáticos Sociedad Responsabilidad Limitada Olimpia Deportes Thompson y Williams y por supuesto a usted que está del otro lado y espera de nosotros este repaso, este recorrido por lo que sucedió y por lo que va a venir en el mundo del pugilismo dedicado también este programa a todos los gimnasios de boxeo de Rosario y el Gran Rosario ...y también de todo el planeta... ...quien les habla, Luis Parpacelli, ...saluda a su compañero, a su amigo... ...de ruta boxística... ...Rincón Azul, hoy más que nunca de Azul... ...Damián Casino, ¿cómo estás Damián? ¿Cómo te va Luis? Bueno, muy buenas noches... ...el gusto inmenso de comenzar... ...este programa número 27 de Boxeo Planeta... ...aquí en esta emisora... ...como lo es la 88.9 Radio Gran Rosario... Eh, y bueno, Luis, eh, con, como siempre, tenemos mucha información. Eh, le ha ido bastante bien a los púgiles eh, nacionales y también aquí de la ciudad. Vos bien mencionaste al comienzo del programa eh, el apellido Luján y, y sigue por la buena senda. También vamos a estar desarrollando en el transcurso de este jugoso programa eh, todo lo que fue la actividad en Paraná. Eh, pero antes tenemos que comenzar eh, dando los medios de comunicación eh, te podés comunicar al 424-2769 o nos envías un mensaje de texto al 156-418-262 eh, para poder referenciar lo que va a ser la consigna del día de hoy en este programa número 27 que Así junto es. a mi amigo Luis Parpacelli hemos denominado Boxeo Planeta. Bien, te recordamos que eh, si querés escucharnos por internet es www.radiogranrosario.com.ar y por supuesto si te querés meter a lo largo de, del día en, en lo que es la información del pugilismo en todo el planeta lo haces por www.poxoplaneta.blogspot.com sí, Nos vamos metiendo en la consigna, aquí surge... Olimpia Deportes, por un lado, con una remera. Y Thompson y Williams, en la noche de hoy, definimos con Aristides Bruno, el encargado de Thompson y Williams, Peatonal Córdoba 1060, que esta noche, quien acierte, quien aporte su conocimiento, su participación, y esté del otro lado, en este boxeo Planeta de Radio Gran Rosario, 88.9 Rosario, Santa Fe, Argentina, se va a llevar una chomba, obsequio, gentileza, de una de las empresas, de una de las marcas más importantes, si no la más importante en la historia de la indumentaria masculina del país. Sí, ¿Mm? Luis, como vos decís, hoy vamos a, a dar la remera Obsequio de Olimpia Deportes, como venimos haciendo en los últimos programas. Eh, vamos a obsequiársela a alguien responsable de algún gimnasio para que la bueno se la pueda dar a alguno de los chicos que, que estén participando en este Paro. deporte. Sí, sí, y, por supuesto, esta, este obsequio también de Thompson y William eh, va a estar referenciado con lo que va a ser la consigna del día de hoy. Bien. Y, y la consigna va a ser un poquito difícil, pero yo sé que por ahí con algún... Con algún medio telefónico uno se puede comunicar y por ahí se saca la duda Y puede llevarse esta, esta linda prenda de Thompson y Williams eh, Y tiene que ver con un hombre eh, del boxeo aquí de la ciudad de Rosario eh, Hoy por hoy es un, un referente en el gimnasio Ñaró uh -huh. Y la consigna tiene que ver eh, a quién destronó Rubén Riani del título de campeón argentino de los livianos juniors Y esto fue un 20 de julio de 1979. Rubén Riani, todos saben, eh, un boxeador de primera línea eh, en la época de los años 80. Figura, y... realmente una gran figura. ¿Quieres que te cuente un poquito lo que, sí. lo que ha sido Rubén Riani? Por para supuesto el que sí, vamos a estar eh... desarrollando para aquellos que, que, que, que a lo mejor tienen allá lejos un, un recuerdo de Rubén Riani o quienes no saben en absoluto... De que se, de, digamos cuál es su verdadera historia ¿no? bueno Luis, te cuento que esta recopilación de, de un poquito la, la carrera de Rubén Riani eh, pertenece a un amigo de la casa eh, Enrique Sánchez eh, bueno, el agradecimiento de Boxeo de Planeta de poder contar con, con tus datos, eh, Enrique siempre eh, tenés las puertas abiertas del programa para participar y, y bueno eh, Rubén Riani, su nombre Rubén Jerónimo Riani Mm -hmm. Nació en La Paz, Entre Ríos, un 1 de diciembre de 1955. Como mater fue campeón nacional, novicio y veterano. Debutó como profesional un 29 de agosto de 1975, venciendo por puntos en Rosario a Marcos Urquiza. El 20 de julio de 1979, esto tiene que ver con la consigna, se consagró titular argentino de los livianos juniors, superando... ...al nombre que queremos que nos digas... ...para ganarte esta, esta prenda de... ...de Thompson y Williams... ¿A quién destronó? ¿A, ¿A quién, ¿Quién despojó? ¿A quién sacó? ¿A quién le quitó la Ese corona? Ese título tan preciado que en Exacto. aquella época... ...era muy difícil ganar... Eh, ...realizó dos defensas exitosas del cetro... ...batiendo a Oscar Albarracín... ...y a Mario Vizcaya... ...antes de perderlo en polémico fallo... ...ante el mismo... ...boxeador que vamos a querer saber este nombre muy bien. el día de la fecha de hoy. Exacto. Esto fue un 7 de noviembre de 1980 en San Juan. Nunca hubo una tercer pelea y, y que hubiese sido muy importante para Rubén Riani porque demostró que no, no había perdido esa segunda pelea tampoco, pero bueno. El 19 de diciembre de 1981 le dio una elección de boxeo al entonces retador del título mundial liviano, el peruano Orlando Romero, en Lima, Perú. Al final el choque y Riani era el ganador. Pero antes de ser anunciado, el mismo fue modificado y Romero fue declarado vencedor por puntos. Estos fallos a veces, Luis, que hasta el día de hoy se siguen viendo cuando vamos a pelear afuera. Qué difícil que es ganar, Luis. Hay una muy buena apuesta que hace el boxeo en el mundo, que se llama knockout a las drogas. En alguna oportunidad vamos a tener que hacer un knockout a los malos fallos. Sí. ¿Eh? <ríe> un festival dedicado a los malos fallos. Este, dando un, haciendo un repaso de cuáles son los aspectos fundamentales en la apreciación de esta actividad, porque hay muchachos que parece que se olvidan y mucho. Y con frecuencia, lamentablemente. Sí, sí. Bueno, eh, como te decía Luis, el 6 de diciembre de 1984 le ganó por decisión a Sergio Brites en Olavarría, provincia de Buenos Aires, en lo que fue su última pelea. Dejaba una marca indeleble de 27-6-4 con 6 victorias por nocao. Eh, Rubén Riani estaba lejos de ser un noqueador, pero fue uno de los pugiles más completos técnicamente hablando. A principios del 2000 eh, tomó bajo su tela al Hoy en retador mundial Sebastián Luján Pero lamentablemente un accidente que le dejó secuelas Lo, re, lo marginó por un tiempo del boxeo Y hoy por uh -huh. hoy está nuevamente eh, Bueno, trabajando en el legendario Niaro Boxing Club Con, con, con este hombre Rivero, eh, eh, sí, que señor. está aportando mucho. Con, la con Freddy la Rivero. Ciudad, con Freddy Rivero. Promotor nacional. Con Enrique Sánchez, con, bueno, con Rolly Cañete, sí, su amigo sí, sí. de siempre. Y bueno, hoy el recuerdo es para Rubén Riani. Yo tuve oportunidad de trabajar con él en el gimnasio de mm. Sebastián Luján. Mm. Eh, técnicamente, a mi criterio, lo comenté en, el, en, en una nota en el Facebook, que... Eh, fue la persona que, para mi criterio, mejor trabaja los focos aquí en la ciudad de Rosario, uh -huh. eh, al margen de todo su otro conocimiento sí. boxístico. Usted hizo foco con pero, él. Pero sí. <risa> único para hacer foco, Rubén. Eh, siempre, siempre recuerdo que una vez estábamos haciendo foco y, y en medio del, del, del trabajo me dice... Y dice, ¿vos nunca le pegaste a, a nadie en la calle? No, le digo la verdad es que no Rubén Bueno, dice, no le pegué dice, Porque la verdad que como se siente acá Así que esa frase me quedó en el recuerdo Y, y bueno, eh, fuerza adelante Rubén eh, Sabemos que es difícil Pero eh, sos un hombre eh, de mucha polenta Y sabemos que vas a seguir Y te queremos al lado del boxeo Porque eh, sos un gran técnico Pero ante todo sos una gran persona eh, en Rubén Riani eh, vamos armando lo que nosotros decimos son los amigos de Boxeo Planeta y, y le pedimos permiso a Rubén Riani y a toda su gente de que él eh, forme parte también de, de este Boxeo Planeta para decir lo que quiera, cuando nos quiera visitar, charlar, este, dar alguna sí, opinión. Sí, sí. ¿eh? Lo mismo que está de más decir que Enrique Sánchez es nuestro asesor en historia, nuestro colaborador también. No necesariamente a veces estar en el micrófono todo el tiempo significa prescindir de aquellas personas que tienen valiosos aportes para hacer. ¿eh? Este es uno de los fines. Vamos a ir a la primera pausa porque después yo... Voy a tratar de ver cómo me responderás al 1 2, que yo te voy a tirar, porque te viste casi todos los combates, yo por razones personales no pude verlos en sí, su gran mayoría, eh, pero bueno, este, te, tenemos los titulares que dimos, donde Sergio Maravilla Martínez, Sebastián Luján, Ulises López, Jonathan Barros y la camionera Alegre eh, hicieron buenas exposiciones y te quiero escuchar y quiero debatir contigo, dialogar contigo mientras esperamos. Con nuestros oyentes de Boxeo Planeta se comuniquen al 424 2769, reitero 424 2769 4, y nos digan, ¿a quién destronó Rubén Riani cuando se consagró campeón argentino de los livianos juniors? ¿A quién despojó? ¿A quién derrotó? ¿A quién venció? ¿A quién se impuso? ¿Eh? ¿Cuál fue el contrincante que debió rendirse ante el buen boxeo de Rubén Riani? Si vos no lo sabés, el golpecito de teléfono para el amigo del boxeo, que vos estás en el ambiente, seguramente te van a dar la respuesta y te llevas. El primero se lleva la remera de Olimpia Deportes. Y el segundo se lleva la... Perdón, el, el primero se lleva la, la chomba de Thompson la chomba. Y Williams. Y la remera la vamos a designar para un gimnasio. Exactamente. Para que el titular del gimnasio la distribuya, que es un estilo que hemos utilizado ya en, en otra ocasión. Sí, sí. ¿Eh? Eh, vamos a la primera pausa a ver qué nos tiene Aníbal en no, la amigo? parte musical y después en la carpeta comercial. Adelante. Kijk, ik ben een beetje een beetje een een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje quiero beetje een beetje Estás haciendo algo nuevo adelante. Y en si la luna y la vida...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 Sánchez de Bustamante, 197, Rosario. Teléfono 462-0349. Móvil 154-683340.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 22 minutos, seguimos en Boxeo sí. Planeta, con muchos Ay, saludos, sí. acá eh, la gente de Barcelona sí. de Cáceres, España que están incorporados en el blog Ajá. también gente de Oberá Misiones Luis, eh, de Oberá Misiones eh, bueno, aquí tenemos en, en la 88.9 tenemos la posibilidad de tener eh, nuestra PC para trabajar eh, eh, vía Facebook y también eh, en el blog nuestro que es triple eh, este programa desde cualquier parte que te encuentres en el vivo. Puedes escucharlo eh, si, no, si estás muy lejos y no tenés la posibilidad de que la 889 llegue. Bueno, te metes en internet en www.boxeoplaneta.blogspot.com o www.radiogranrosario.com.ar. Luis. Bien, agradecemos muchísimo ya la participación, por ejemplo, de Rolly que tiene oh, una una respuesta. Bueno, vamos a ver este si después coincide con con este la consigna que tiró Damián. Gracias Roli, el abrazo grande para vos, hombre de boxeo. También llamó Manolo Velis. Ah, oh, ¿eh? Manolo. Manolo Velis. Supo eh, estar aquí. Eh, en sí, Benizora. señor. Sí, señor. ¿eh? En compostura de calzado, un capo allá en la Galería Mercurio, en local 15, el porteñito. Ya son amigos fieles de Boxeo Planeta. Amigos fieles de Boxeo Planeta, así que gracias por estar del otro lado. Eh, por supuesto también quiero saludar a, a, posiblemente esté escuchándonos Ricardo Barrera, que es el titular claro. de junto a Ángel Granato de Beck Publicidad, que son los realizadores de La Terraza, un programa de turismo que se hace en el et 8 todos los fines de semana, como así también de Rumbo a la Cancha, donde participo es la transmisión de todo lo que tiene que ver con el ascenso. Ahí tengo una banda de amigos, Alejandro Espinosa, Omar Sapienza, Víctor Timoneda, Luciano Petronio, Ariel Teitelbaum, eh, Sebastián Granato, eh, a veces participa también Marcelo Godino, Jorge Gallino, Carlos Bustos que hace rugby, Armando Cisneros que hace el básquetbol, eh, Juan Ignacio Gotalo que hace el automovilismo, bueno, yo hago, eh, tiro la agenda más que nada de lo que tiene que ver con el boxeo, porque ahí es muy apretadito la cuestión pero siempre agradecido a mis compañeros de, de, de trabajo, son grandes profesionales. Déjame decirte que eh, no solamente reiteramos el 424-2769 para participar de la chomba de Thompson y Williams, de Peatonal Córdoba 1060, ¿eh? el ganador tiene que ir a... Córdoba 1060, Peatonal Córdoba exclusivamente. Es el local ¿eh? exclusivo que hoy Así por a está es. apoyando Boxeo Planeta. ¿no? Exacto, porque tiene otros locales, Thompson y William, pero donde se retira el premio de Boxeo Planeta es en Peatonal Córdoba 1060. Ahí está. ¿Entre qué queda? Luis? Entre Sarmiento y San Martín, ah, a mitad Sarmiento, de cuadra. Ah, ¿eh? Ahí está Aristides Bruno, que es el encargado, a quien mandamos un abrazo muy grande. Agradecemos entonces a Thompson y William, la marca en indumentaria masculina en Argentina, casamientos, graduaciones, línea Sport, Polo, Boating, Thompson y William, Peatonal Córdoba, 1060, todas las tarjetas y promociones especiales, 447-6400. Y también a FAS, SRL, reconstrucción de neumáticos, Presidente Perón, 7385, teléfono 525-3502. Le pregunto al señor Damián Casino, tiro el yap, Hago la apertura buscando ¿eh? el 1-2. Sergio Maravilla Martínez y lo que te dejó, su victoria. Bueno, Luis, eh, sabemos de, del gran boxeo que despliega Maravilla Martínez arriba del rim. Eh, sin antes mencionar su edad. Hoy Sergio Martínez tiene 36 años. Eh, es digno de admiración. Eh, ...subió el cuadrilátero a enfrentar a un Sergei Shinseruk... Eh, ...muy bien, muy bien físicamente... Eh, ...pero Maravilla Martínez tiene ese plus... ...es algo que se lo ve arriba del ring... Eh, ...por momentos bajó las manos... Eh, ...hizo de las suyas, del el rincón rinco. le gritaban que, que no... ...bueno, que no hiciera eso y que trabajara... Eh, ...más con, con el jab pero él decidió dejarlo venir un poco a Sinceruk porque, eh, bueno, el boxeador uc ucraniano estaba un poco atado en los primeros rounds. Eh, hacemos referencia de que Sinceruk es conocido por nosotros, por la pelea que hizo con Sebastián Luján eh, en Alemania, ...por el título Super Welter... ...de la Organización Mundial de Boxeo... ...y que le ganara... Eh, ...por puntos a Sebastián Luján... ...dejando una buena imagen... ...como siempre lo hace el boxeador Rosarino... ...pero en este caso... Eh, ...Luis... Eh, ...voy a rescatar algo... ...de Maravilla Martínez y, se, y de su inteligencia... ...porque... Eh, ...en un momento de la pelea... ...Cinceru eh, cortó... ...a Sergio Maravilla Martínez... Eh, bueno, el arco superciliar eh, izquierdo, izquierdo? Uh -huh. Y Cuando llega al rincón eh, Los técnicos como que no sabían Qué hacer, parece como que Maravilla eh, No había estado nunca en una situación Tan incómoda, incómoda difícil Y él mismo y le la da Las es. órdenes al rincón Cosa que me llamó mucho Ajá. la atención eh, me, me, me pareció Que faltó profesionalidad Por parte de Pablo Sarmiento eh, quien no sabía qué hacer. Estaba como sorprendido, sorprendido, sorprendido y, por lo que había sí. pasado. Y Maravilla Martínez le dice, Pablo, limpiame la sangre. No veo del ojo. Las pestañas estaban... A... Tengo las pestañas mm. en el ojo adentro. Trabajá. Y ahí, bueno, trabajaron sobre ese ojo y, y se, se escuchaba que Maravilla Martínez le decía, no estoy viendo bien del ojo. Eh, Sinceruca había empezado a mejorar un poquito en ese round. Y... Y ahí va eh, el análisis de la pelea, Luis. Eh, Maravilla Martínez sabía eh, de que se podía complicar. Él mismo en declaraciones posteriores dijo que Sinseruk había empezado a levantar el rendimiento que no había tenido. Y Maravilla Martínez, eh, sencillamente, cuando quiso terminar la pelea la terminó. Y seguramente que por la mente del boxeador quilmeño eh, pasaba de que se podía complicar la pelea con ese corte. No estaba viendo bien. Eh, Y decidió trabajar y cruzar a, a golpe por golpes y, y pudo uh -huh. terminar eh, a, a un boxeador eh, cerú que venía invicto. Sin embargo, no pudo soportar los golpes eh, de Sergio Maravilla Martínez, quien hoy por hoy diría que va a quedar en la historia del boxeo argentino, ¿Qué? porque, bueno, es digno de admiración a los 36 años, Luis, porque... Eh, bueno, enfrentarse a los mejores, sabemos de que es un, es un momento en la carrera del deportista que empieza a, uh -huh. a declinar, eh, a pensar ya en, en peleas de retiro, en algo más... Ah, eh, más eh, suculento la, desde alguna, lo económico. Alguna, algo, algo como para determinar eh, la carrera bien, pero uh -huh. Sergio eh, quiere enfrentar a los mejores. Habló de Pacquiao, de Mayweather, eh, un boxeador en el semifondo, eh, Lee que también, bueno, se menciona de que puede llegar a, a pelear con él. Bien. pero Redondeando, me parece, Damián, que no solo nos quedó claro la apreciación de, de, que, que tenés sobre lo que sucedió en el cuadrilátero, sino que eh, quiero acotar dos cosas. Eh, continuó Sergio Maravilla Martínez, entonces, demostrando la profesionalidad, la dedicación, su esgrima boxística, y, por supuesto, eh, su eh, concepto claro de que arriba del cuadrilátero no se puede hacer otra cosa que poner toda la carne en el asador. El exceso de confianza tal vez hizo que en algún momento bajara la guardia, había algunas secuencias en las que esas cosas a mí mucho no me gustan, pero lo entiendo, el que se siente confiado, este, que va no solamente dominando psicológicamente al oponente, sino como muy bien dijo, y quiero mandarle un saludo muy grande, un abrazo, algún día lo vamos a tener aquí en el estudio, le vamos a hacer una nota, en el diario deportivo Olé... 24 o 48 horas antes hubo una columna donde Carlos Alanís, Charlie Alanís, hizo referencia acerca de que Sergio Maravilla Martínez iba a derrotar, iba a vencer a Sin Ciruc. Consideraba que no tenía mucha pol, pimienta en los puños Sin Ciruc y que Sergio Maravilla Martínez no iba a tener inconvenientes en derrotar al oponente. Esto habla de que. Carlos Aranís ya tenía la experiencia por el combate que había sostenido con Sebastián Luján y que además habla de la gente que también en el, en el mensaje tiene esa buena predisposición, esa buena leche, le llamo yo, para con el compatriota. Cerramos entonces esto que tiene que ver con Sergio Maravilla Martínez y Olimpia Deportes de Mendoza 1028, así cortito nomás, te pide un comentario acerca de la victoria de Sebastián Andrés Pimienta o Iron Luján, como te guste decirle. Bueno, Luis, eh, Sebastián Luján, como nos tiene acostumbrado siempre eh, haciendo un, un buen papel, bien entrenado, eh, pudo derrotar por nocaut técnico en cuatro a Juan Pablo Lucero y retuvo el título Latino Welter del Consejo Mundial de Boxeo que está eh, en posesión del boxeador Rosarino. Eh, dejó trabajar los dos primeros rounds A ver qué traía Este boxeador Juan Pablo Lucero Quien no pudo soportar El asedio Y el trabajo Trabajó muy bien abajo Luján eh, Eso es lo que siempre se le pide a Iron Que trabaje abajo que tra... eh, Combina, combina abajo, arriba Hace un desgaste del oponente Además porque lo hace muy bien sí, no, es, no, es, no se eh... le pide otra cosa Que haga lo que sabe hacer Y hoy por hoy, bueno, eh, está pidiendo pistas para, para una nueva chance sí. de título del mundo que la tiene bien merecida. Eh, bueno, entonces Sebastián Luján, en la velada que se desarrolló en el club Echagüe de Paraná, en la que se tituló Carnaval de Campeones, le ganó por nocaut técnico en 4 a, a Juan Pablo Lucero con una mano muy bien colocada a la zona blanda, uh -huh. eh, el cual eh, bueno no le permitió recuperarse al boxeador Lucero. Y, y bien se paró ese combate también en la misma velada Ulises López le ganó por descalificación al Wilfredo Vilches eh, en al veteranísimo para el olvido sí, sí. de Wilfredo Vilches eh, haciendo bueno, a, hasta terminó haciéndole ademanes al público eh, sí, sí. me parece que Mario Arano no se merecía eh, Semejante que bochorno, Wilfredo digamos. Vilches eh, sí. bueno, se comportara como lo hizo porque uh -huh. Eh, sabemos de que la última etapa de la carrera de Vilches la desarrolló con Mario Orano. Seguramente Mario le ha querido dar una mano eh, para que pueda bueno, tener a, sí, sí. Algún, una solvencia económica en estas últimas claro. peleas. Pero veníamos hablando de que él se había retirado y volvió. Eh, se comportó muy mal, sí. eh, insultó a la gente. Bueno, una pelea para el olvido. Ulises López eh, queda con un récord de 27-3-0 con 15 knockouts. Eh, retuvo su título sudamericano super welter uh -huh. así que bueno también eh, después de aquella de derrota que tuvo Ulises López con Falliga eh, sí, eh, sí. quiere recuperarse es un boxeador que se cuida mucho y seguramente va a estar nuevamente en los primeros planos bien nos queda para Luis los, sí. los resultados eh, que fueron Posteriores a, a ¿Cómo la pelea? no? Mientras recordamos que, que nos queda Jonathan Barros y, y oh, Camionero Alegre. Ya te voy a contar. Eh, decimos Bar que en ese mismo festival que hace mención Damián Casino, Miguel Barrio Nuevo ganó por nocaut eh, en uno a Víctor Velázquez, en la categoría Welter. En Gallo, Jonathan Martínez, 8-2-1 por la vía rápida, le ganó por puntos en cuatro vueltas en fallo mayoritario, a Diógenes Caunedo con un récord, un palmarés este, muy, muy chiquito, 2-1-1 con 2 por nocao. Eh, Luis Medina, en la misma velada, ganó por nocaut 1. Ernesto eh, Sangüesa, en la categoría superligero, con un palmarés realmente muy para atrás. Hay que revisar porque este palmarés 1-6-0. Maximiliano Romero eh, en su primera pelea ganó por puntos en 4 en fallo unánime a Daniel Rodríguez en la categoría mediano, mientras que Marcos Martínez eh, también subió al cuadrilátero con una sola pelea ganada por Vía Rápida y volvió a reiterar Vía Rápida en 1 a Leonardo Paolino con 0-1 en pluma, debutante. ¿Eh? Estos son los resultados que se registraron en la velada donde Sebastián Andrés Luján y Ulises López obtuvieron sus triunfos. Vamos a ir a una segunda pausa musical y comercial luego de que Damián Casino nos diga lo siguiente. Eh, quiero confirmar que la pelea Ortiz-André Berto ya está cerrada. Ya hay un contrato ah, bueno. firmado. El invicto pugil haitiano André Berto hará el próximo eh, mes la sexta defensa de su corona welter avalada por el Consejo Mundial de Boxeo uh -huh. contra el estadounidense Víctor Vicius Ortiz. Eh, conocido rival del de chino Maidana, en aquella pelea recordada cuando cayera Maidana, cayera sí, Ortiz, sí, sí, sí, se levantara Maidana, bueno, y que ganara eh, nuestro chino Maidana por know -how. El pleito está programado para el 16 de abril en el MGM Grand del Foxwood en Massachusetts, Connecticut, Connecticut Estados Unidos. Berto, eh, con 27-0-21 Caos, invicto, eh, estará, bueno. <risa> Enfrentando a nada más y nada menos que Ortiz, un pegador sí, sí, sí. fenomenal. Esto va a ser en las 147 libras uh -huh. y está programado, Luis, para el 16 de abril. Déjame cortito que mande saludos para Pablo eh, del gimnasio de Luciano Ploner. Al suelo le va a mandar saludos. No, y a Luciano también, pero a Pablo ah, ah, siempre bueno. es un colaborador de, de Lucho que Ahora bueno, sí. lo, lo ayuda en los rincones, en la parte técnica, también en el gimnasio. Eh, bueno, a nosotros de, nos, nos mima y nos da agua, nos sí, trabaja, lo, lo nos afloja entre round y round, nos moja sí. la cara. Bueno, el agradecimiento para Pablo y, y el recuerdo también para él. Eh, Enrique Sánchez, eh, como siempre, eh, agradecerle bueno, esa posibilidad uh -huh. que nos brinda a Luis Parpaceli y a Damián Casino eh, en el momento que nos dijo toda la información eh, que que parta de mí es de ustedes. Y, se, agradece y bueno, enormemente, se agradece enormemente. Sí. Y también a los muchachos de Los Campeones en el Ring, programa que se emite por la cadena ECO, los miércoles de 21 a 22 horas. Eh, Esto es eh, en, en Capital la, Federal. En la provincia de Buenos Aires, sí. sí Una emisora realmente importante en el marco de lo deportivo. Eh. Antes de ir a la pausa recordamos que Thompson y Williams obsequia una chomba eh, para quien responda la consigna ¿A quién destronó Rubén Riani cuando se coronó campeón? ¿A quién se impuso? Ojo, ¿eh? no era cualquiera. Era uno de los mejores pugilistas de la época. Y quizás eso es para recordar el derrotado por Rubén Riani. Esto habla de los quilates de Rubén Riani. Eh, 424-2769. Y también está auspiciado esto por Olimpia Deportes. La remera, eh, tenés que buscar el gimnasio. ¿eh? Sí, sí, ya ¿Tenemos? cuando finalice el programa vamos a vamos. estar diciendo... Eh, a qué gimnasio va a ir este obsequio y, y qué linda remera, qué bien presentada que está Luis bien, eh, nos vamos entonces Aníbal a, a otra pausa esto es Boxeo Planeta por la 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina Desde corriente a Buenos Aires un señor lo vino a buscar cuando estacionó su auto vino el barrio a saludar Chao, canchito, chao. Vas a ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión oh, oh, oh, oh. En la noche del debut, corriente estaba prendido. Y un solo grito se oyó cuando él corre el cornetine entró. Vamos, canchito, vamos. Debes ser el campeón.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 Mi madre ay ay si sí, ¿qué pensará qué pensará mi barrio ay ay si sí, que corriente llora la derrota de su campeón el jueves llega cachito en el mitro de la dos. Y ese señor del auto no aparece por corriente porque dice que es suficiente el dinero que ganó y ese señor del auto no aparece por corriente porque dice que es suficiente el dinero Quiero Boxeo planeta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 Y estamos cerca de la menos cuarto, ya esto es Boxeo Planeta, Rosario, Santa Fe, Argentina. Agradecemos muchísimo a gente de Aguascalientes, de Chiapas, de Hidalgo, de Jalisco, eh, de Puebla, de Querétaro, eh, de Tamaulipas. Por favor, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Este, esto es México lindo. El abrazo grande mexicano, sabemos que estás del otro lado. Tierra de campeones, tierra de valientes. El boxeo en gran medida se sostiene por eh, boxeadores de todas partes del planeta. Pero México es una de las grandes, una de las más brillantes historias del boxeo mundial de todos los tiempos. ¿eh? El abrazo grande para todo el pueblo mexicano y a todos aquellos que están este, vinculados al boxeo. Y qué lindo, Luis, es saber que Boxeo Planeta trasciende... Y, y nada más y nada menos que al país eh, México, que es sí. eh, un referente del boxeo mundial. Un día tenemos que hacer un relevamiento de por lo menos los 10, 20 boxeadores más notables de la historia del boxeo mexicano. Nos vamos a comprometer y lo vamos a hacer. Thompson Williams, la marca en indumentaria masculina en Argentina, casamientos, graduaciones, línea sport, polo y boating. Thompson y Williams, Peatonal Córdoba, 1060. Todas las tarjetas y promociones especiales, 447-6400. FAS, SRL, Reconstrucción de Neumáticos, Pea, eh, Presidente Perón, 7385, teléfono 525-3502, el abrazo grande para Freddy Rivero, promotor nacional que habitualmente realiza festivales en ciclón y para quienes realizan también festivales en, eh, en el Club Carriego. No faltes a la cita eh, cuando hay un festival en la ciudad de Rosario. Te lo recomienda Boxeo Planeta. Damián Casino. Bueno, Luis, eh, ya tenemos el ganador de... Bueno, de la prenda que obsequia Thompson y Williams. Eh, y el ganador es Rodolfo Cañete. Eh, Te ganaste con la respuesta correcta, sí, sí. Ah, sí. lo decimos, lo eh, decimos. decimos. Víctor Echegaray era el nombre correcto eh, de quien eh, dejara en manos de nuestro querido Rubén Riani el título argentino de los Livianos Juniors. Víctor Echegaray fue la respuesta correcta del día de hoy, eh, Rodolfo Cañete se hizo acreedor de este obsequio y ya nos vamos a estar poniendo en contacto contigo para darte la orden de retiro en eh, el... Thompson y Williams eh, Córdoba 1060, 60, ¿eh? es el local exclusivo que colabora hoy por hoy con Boxeo Planeta. Bueno, si te encargás de acercarle la tarjeta de Thompson y Williams, este, le remarcás la, la dirección, eh, no? fundamentalmente que vaya después de las 2 de la tarde. ¿Eh? Ah, ya donde... tenemos también eh, a quien le vamos a obsequiar eh, la remera tan bien diseñada que, que otorga Olimpia Deportes. No escuché bien, ¿de quién? Olimpia Deportes. El abrazo grande para Walter, para Gustavo, para todo el equipo de ventas, Olimpia Deportes. ¿eh? Bueno, eh, el obsequio del día de hoy va a ser para el gimnasio de Sebastián Luján, para el Iron Luján Boxing Club. Y ya nos vamos Bien. a estar poniendo contacto con Pablo Barbosa Quien es eh, la persona que, que hoy está dirigiendo el gimnasio También es boxeador profesional sí. Y le vamos a dar la remera para que él eh, Bueno, se la obsequie dentro del gimnasio A quien Conci crea Claro, que se lo merece claro. está. Sí, Estuvimos señora. viendo en el último Festival de Ciclón este, Boxeadores de Iron Luján eh, sí, Recordame sí. el apellido de, de, del técnico Que estuvo con nosotros Que en este momento no lo tengo presente eh, José de Cristóforo. De José de Cristóforo, sí. exacto. El otro día me, me estaba queriendo acordar de él. José sí. Estábamos hablando persona, con José. Un técnico, sí, Excelente, sí. el abrazo para vos, José. Ojalá estés del otro lado. Estábamos hablando de, de, de Mariano Aranda eh, y, de, y de otros chicos del Iron este, Luján. También me enseñó sí. mucho José en el gimnasio sí, de Sebastián bien. Luján. Eh, cortito, Jonathan Barros. Ah, bueno, lo de Jonathan Barros fue espectacular. Yo creí, eh, mirá Luis, soportó un golpe de, en, en los primeros rounds uh -huh. eh, que yo creí que, que lo iba a tirar, eh, fue en la punta de la pera, eh, lo vi con los ojos extraviados a Jonathan Barros y dije, bueno, se va el título para México, pero supo campear el mal momento con un profesionalismo único, agarró, mañereó, pero no dejó que el boxeador eh, mexicano eh, pudiera derribarlo. Eh, Jonathan Barros no dejó a Miguel Miki Román que terminara la pelea eh, después de ese golpe que lo tuvo mal traer Luis, pero eh, de a poco el boxeador mendocino empezó a trabajar, a, a saltarse más, a, a sacar ese jab que lo trabajó como nunca. Suelto, eh, a, a, a, fueron pasando los rounds y se fue soltando cada vez más. Eh, con esa izquierda, Luis no lo dejó llegar al boxeador mexicano, quien poco, pensó muy poco la pelea. ¿Te, te hago... y sabemos de que sí. el, el mexicano siempre tiende a ir para adelante, uh -huh. eh, pero este Mickey Román eh, no sabía qué hacer, lo desconcertó con ese jab. Eh, con poquito, lo fue desconcertando y ya en los últimos rounds muy, muy se breve, soltó. Muy breve, muy breve. ¿Ese jab es para copiar? ¿Lo recomendás para todos los muchachos de Rosario alrededores? Ese jab es para copiar. Eh, yo oh, quizás eh. lo que le diría a Jonathan Barros es que lo trabaje más, eh, con más potencia, Ajá. Eh, más, más firme. Él lo trabajó suelto, eh, sí. sabemos de que si se trabaja suelto, eh, se mantiene la distancia al boxeador pero no hace el daño que requiere un jab bien trabajado como el que trabajaba Mohamed Ali. Pero bueno, eh, o el mimito, de todas maneras... O el mismo Carlos Monzón, ¿verdad? Bueno, ni hablar. <risa> pero bueno, de todas maneras, eh, Johnny Barros eh, conservó y defendió con éxito eh, su título mundial Pluma, versión Asociación Mundial de Boxeo. Esto fue eh, en la velada desarrollada en el polideportivo La Colonia, en la localidad de Junín, provincia de Mendoza, Argentina. Eh, y ahora pide por el chocolatito Salió con una remera ah, después sí, eh, no me Sí, diga. sí, sí, sí, sí. Eh, Bueno, vamos a ver qué, qué pasa con ¿Qué me pasa? Con la, la remera eh, que se que sacó del chocolatito ¿Quién se la hizo? ¿Limpio Deportes? No. Y probablemente <risa> <risa> Bueno, las tarjetas, Luis, te comento que fueron 118, 110 117, 111 Y 118, eh, 109 Esto refleja la superioridad del boxeador argentino Bien. Y bueno, contento de todo el ambiente pugilístico porque Johnny Barrios es un hombre que viene haciendo las cosas bien, siempre eh, trabajando muy humildemente. En lo que charlamos siempre, con eh, profesionalidad. Supo estar eh, sí. y hacer su carrera al lado de otro campeón del mundo como lo es Rebeco y por hoy no están sí. juntos, eh, pero bueno, eh, seguramente que siguen en contacto. Y, y vamos a ver entonces cómo continúa la carrera de Jonathan Barros que... Lo vi trabajar muy bien y, y con pasta de campeón, ¿eh? sacó chapa de campeón Barros. Y eso es lo bueno. ¿eh? Es decir, estaría bueno que Jonathan Barros este, eh, se sume a nivel internacional con algún éxito realmente trascendente para seguir ampliando esto que, que, que tiene que ver con Sergio Maravilla Martínez, con Marcos René Maidana, ¿eh? con, con boxeadores que en realidad dejan muy bien sentado el prestigio nacional. Se viene, ¿qué, qué de la vida Narváez? ¿Tenés algo de Narváez? Y está ya a vísperas de, de pelear con, con Seda, eh, sí. trabajando ya en los últimos retoques de, de su preparación, uh -huh. pero va a ser una pelea también interesante. Disculpame que te pongo un poquito contra las cuerdas. Algo a nivel local: Evaristo Carriego, Ciclón, eh, no, Deportivo América, no, El Teñón Sol Boys. Tenemos fecha para el ¿Para día ¿cuándo? 26, creo, en Ciclón. En no Ciclón, día pero creo que el día 26 se, se o sea, está haciendo se, un festival en Ciclón. Bien, o sea, entonces hay que ir preparándose para ir. Y sí, a no, ciclón, como siempre. No eh, Luis, eh, este programa, uh -huh. como siempre lo decimos, mientras tengamos, nos den los tiempos para estar, eh, sí. siempre vamos a ir a eh, veladas amateurs, no, profesionales, no. porque cuidado, que no todo el periodismo eh, apoya el boxeo amateur. ¿Eh? No, y las grandes figuras del, del periodismo local y nacional no se ¿Eh? los ve en los en los festivales eh, de Pe amateurs eh, me dejá, voy, no a hacer, ser, voy a ser un poquitito no, duro no, vos me, me dejaste me hablar Luis y me, ya me, me dejás el programa, tirar bueno. me dejás tener un upper ¿Eh? de esos 10 no hay muchos muchachos que copian a los colegas de Buenos Aires o a distintas corrientes para publicar o para decir algo Porque no hay conocimiento y no quieren resignarse a consultar a quien entiende algo de esto que tiene que ver con el boxeo. Eh, y algunos se equivocan, opinan del boxeo este, sin saber, sin conocerlo de adentro. Eh, ¿Alguna otra información? Las chicas, ¿cómo andamos con las pibas? Anduvieron bien, la camionera Alegre retuvo con mucha sí. convicción. Eh, ...su título Mundial Superligero... ...avalado en este caso por la Organización Mundial de Boxeo... Eh, ...enfrentando a la colombiana Diana Ayala... ...que dio un peso de 62,3 kilos... ...y Diana Ayala fue derrotada por Fernanda La Camionera Alegre... ...que registró en la báscula 62,750 kilos... ...y bueno, en este caso Alegre la, la derrotó por sí. nocaut técnico... ...en el sexto round... Eh, en el duelo que fue atracción principal de la velada que se desarrolló en sí. el sedem número 2 de la ciudad bonaerense ah, de, de Casero. Ah, de Caseros. Sí, perdóname que voy a, voy a atender el teléfono. Sí. Ah, bárbaro, no. Ah, ¿todavía no hay novedades de Gumercindo Carrasco no, no. y Juan Manuel Bonani? Y a usted, ser difícil. Usted, usted me sugiere que averigüe el celular o el teléfono de Osvaldo Bisbal, de la Federación Argentina de Boxeo. Sí, el presidente de San Telmo. Ah, bueno, no, no pensé que a lo mejor, qué sé es estarían de viaje o estarían este, de vacaciones en, en, en cuanto a la actividad boxística. Bueno, que siga esperando, como sentado, ¿qué significa esperar sentado? Bueno, está bien. Gumercindo Carrajo, Juan Manuel Bonani, qué sé es yo, no sé, una revancha, eh, algo tiene que haber. No, no nos olvidamos. Muy amable, gracias, ¿eh? No hay nada, che. No hay nada todavía. No, no, no, nadie se quiere expedir al, al respecto. Qué mal que le hace al boxeo esto, uh, Luis, ¿eh? Y bueno. Bueno, vamos a seguir eh, eh, intentando. Vamos a seguir intentando. Te ¿no? cuento que Jessica Marcos sí. eh, quiere ser profeta en su tierra. Ajá. La invicta mendocina finalmente expondrá el título mundial Super Gallo versión... AMB Interino, en su provincia natal, frente a la colombiana María Andrea Miranda, el próximo viernes, este viernes 18 de marzo. Uh -huh. eh, el choque será la atracción principal de la velada boxística que se desarrollará en el anfiteatro municipal de San Martín. Esto va a ser televisado por Teis Sport eh, Viernes 18 de marzo, a todos los amantes del box, muchachos, eh, de, a partir de las 21 eh, Ponemos T y C Y podemos ver eh, boxeo Que si lo ves en un barcito por ahí Bueno, puedes acompañar sí, con una sí. cervecita no, Una gaseosa sí. Eh, una la... piscita eh, y debatir. Eh, eh, lo más lindo de esto es eh, sentarse con amigos eh, en un bar y Exacto. debatir. Y vos viste, sí. ¿y acá quién gana? Y gana por nocao. Y no, viste, que le pegó, sí, que no le pegó. Sí. Eso, no se, no se eh, traslada, traslada bien, bien, no hace lindo. cintura, no, no, no encuentra la medida. Cuando planteamos este programa, Luis vos me decía, vamos a tratar de eh. hacer el programa como una mesa de café. Y esto es y lo, que eso, el, el, el, lo lindo de esto, ¿no es cierto? Eh, vamos a hacer lo posible porque tenemos una deuda con nosotros mismos eh, de charlar con, con algunas de las grandes figuras que tienen que ver con el boxeo nacional, eh, no solamente desde el punto de vista boxístico, sino a nivel manager, a nivel este, de, de técnicos eh, y, y de organizadores y de promotores. Eh, vamos a hacer lo posible por charlar con Mario Arano. ¿eh? Sí, que sí. Tenemos que conseguir la posibilidad de charlar con Mario Arano y algún colega de Buenos Aires de aquellos que se han destacado desde siempre, eh, porque hemos tenido este, un par de notas que han gustado y mucho a los oyentes de Boxeo Planeta y quienes que repitamos y lo vamos a hacer. Y reitero, si te dedicás al boxeo, eh, tu segundo hogar es el gimnasio y el cuidado personal. Y por supuesto que si organizás un festival de boxeo, tratás siempre de hacerlo lo mejor posible porque es la única manera de tener respuestas de los pugilistas y también del público. Y por supuesto tenés todo el apoyo nuestro. también Te Casino. cuento, Luis... Eh... Siguiendo con, con la velada que va a estar eh, eh, desarrollándose este próximo viernes en el Anfiteatro Municipal de San Martín, en la que Jessica Marcos va a estar enfrentando a Mariana Andrea Miranda, Bien. el resto de las peleas se va a estar presentando Sebastián Heyland, que vuelve eh, ah, a, Chacarero, a Hayland, el y, de en categoría mediano eh, sí. a seis rounds con Emilio Julio. Eh, Fabián Orozco eh, se enfrentará Julio. estuvo en Rosario Emilio Julio estuvo en Rosario en New Salvois. en New Salvois. sí eh, bueno Fabián Orozco se va a enfrentar a Maximiliano Méndez eh, a seis rounds en categoría Super Gallo y Córdoba eh, combatirá con Cristina Pacheco a seis rounds en categoría Super Gallo Y Carla Weiss estará... de puede ser, no, <ríe> no tengo la referencia exacta. Pero estará combatiendo con Soledad Juncos a cuatro rounds en la categoría Mosca. Bien. Esto va a estar televisado a partir de las 21 horas este viernes por Tays Sport. Eh... ¿De Alemania? ¿Qué tenemos de Alemania? ¿Tenemos algo sí, de Alemania? de Alemania va a estar eh, presentándose eh, Crisco sí. con Odranier eh, Solís por el título pesado, el campeón mundial pesado del Consejo Mundial de Boxeo, mm. el ucraniano Vital Klisko. Eh, ya se vio la cara con su retador, el cubano Odranier Solís, este lunes, durante la última conferencia de prensa. Y bueno, se están preparando para lo que va a ser el duelo este próximo sí. sábado, 19 de marzo, en el estadio cubierto más grande de Alemania, que es el Naxen Arena de la ciudad de Colonia. Bueno, yo digo Brollo, Vigía en Rosario, representaciones. Digo FAS SRL, digo Olimpia Deportes y Thompson y Williams. ¿Qué te surge? Muchas gracias. Sí, sí. El muchas gracias enorme por el apoyo comercial para Boxeo Planeta no, algún eh... saludito final cómo anda Josué ¿Cómo anda bien, ¿Bien? Recuperándose una pequeña enginita pero ya bueno, está bien el saludo chau, a la familia que siempre grande. está atrás de uno para que bueno, se Pien. pueda hacer las cosas de la mejor manera eh, cortito también sí. eh, Luis te cuento que ya empieza la cuenta regresiva Dimitri Pirog uy, se acondiciona uy. en Moscú a la espera de su defensa de título mediano versión Organización sí. Mundial de Boxeo Y estará enfrentando a nada más y nada menos que a Javier, la bestia Maciel. Menos mal. ¿Eh? Porque la pelea mal. tomará vida el sábado 26 de marzo. Sí, sí, sí. Yo lo vi a Dimitri Piroc, te conté. Cortito, te me cuento, pareció, alguien, me en, pareció en, técnicamente... Boxeo, un, un, un, un Peligrosísimo, buenos, ¿no? Peligrosísimo, de los buenos. Se afirma eh, muy bien. Cortito, Luis, sí. vamos tirando los últimos golpes de este programa número 27, bien. Boxeo Planeta. Sí. ...aquí en, en la emisora Radio Gran Rosario 88.9... ...trabaje para impresionar a los jurados... ...y te cuento que Maidana ya se encuentra a punto... Eh, ...ya está preparado, terminó... ...su preparación, Marcos el Chino Maidana... Eh, ...con vísperas a, a la pelea que va a ser el 9 de abril... ...en el MGM Grand de Las Vegas... Eh, ...cuando enfrente a nada más y nada menos... ...que el legendario Eric el Terrible Morales... ...y, y a vos qué te parece Luis... ...vos te animás a tirar un resultado... ¿De knockout? De, eh, ¿En qué round? Eh, ¿Cómo se va a desarrollar la pelea? ¿Vos tenés un...? ¿Te podés arriesgar a dar un panorama de esa pelea, Luis? A mí me parece que el resultado es incierto, pero si me tengo que jugar, eh, voy a la juventud de Marcos René el Chino Maidana. Pero cómo gana? Y a la potencia. ¿En qué round? No, Luna para cualquiera de los dos. Ah, pero... Yo no. tiro por la juventud, me, me da la sensación de que si pasa la cuarta, quinta vuelta, eh, no sé si lo va a sostener eh, Eric Morales, porque es un hombre muy golpeado. Muy golpeado. De muchas batallas. De muchas batallas. Es un guerrero inconmensurable que no le tiene que rendir cuentas a nadie. Para mí es un consagrado en la, en, en la historia enorme que tiene el boxeo. Pero puestos este, a hombre por hombre, evaluamos edad y demás, este, y potencia. Y, este, bueno, lo puede prender como perder terriblemente terriblemente con Marcos René el Chino Mayrano. ¿eh? Bueno, ¿nos vamos despidiendo? Sí, este programa sí. tuvo mucha información. Eh, te recordamos que si querés escuchar el programa grabado. Número 27 de Boxeo Planeta, eh, puedes entrar a www.boxeoplaneta.blogspot.com y ahí vas a tener a partir de mañana ya la opción de escuchar este programa grabado que con tanto orgullo hacemos junto a Luis Parpacelli eh, aquí en esta emisora que nos presta la mejor de todos los que, elementos todos como los para elementos, hacer un programa, el mejor servicio para que sí. podamos hacer un programa de la mejor serio manera y profesional como intentamos Seguro. junto a, a Luis eh, y a Aníbal eh, hacer este programa. Eh, bueno, el agradecimiento a todos entonces y, bueno, esperamos que estén en, en la próxima edición. Ya nos encontraremos en Boxeo Planeta cuando le digamos que Damián Casino va a estar en el rincón azul, Luis Parpaceli en el rincón rojo y se escuche la voz de segundos afuera. Esto es eh, el abrazo grande de Vox y será hasta el próximo miércoles y donde hay un festival, no solamente vamos a ir nosotros, vaya usted también que es hombre de boxeo, apoye la actividad abrazo grande para el 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina Chau Aníbal, gracias querido, hasta el próximo miércoles